Zona, zona, se mueve contigo. Zona 67. La música se mueve. En cabina, en cabina, Raúl Fernández. Pegamos un saludo bien fuerte a toda esa gente que nos lleva en su iPhone. Ya sabes, nos puedes escuchar a través de Global House Radio para iPhone todos los domingos entre las 4 y media y las 6 de la tarde. Tienes que entrar en la Apple Store y buscar la app de Global House Radio, ¿ok? También en globalhouse.es la tienes ahí para descargar la app de iPhone. ¡Qué bien suena esto! ¡Qué bien suena! ¡Bueno! Azucena Gómez dice: Solo quiero un saludete. Eres más bajo que las estrellas. ¡Guapetón! Un saludo, Azucena, y este besazo para ti. Mira, ¡mua! Ya está. á Bye.、Okay. Gatos. Gatos. Raúl. Raúl Fernández, estás, estás en la zona. En la zona. メスピアテーションの69 My heart, my mind, my body, I'm speeding for you. Like we in a Ferrari, I'm speeding for you. What you want and what you like, what I want, what I like, you're a dream, come to life. I'm speeding. What you want and what you like, what I want, what I like, you're a dream, come to life. 1.69. Ya estás dentro. La canción que veías es la nueva de Anton Clamarán junto a Soraya. Se suena esto. Se llama Stick Sweet. Suena muy bien aquí en la zona. Todo el mundo bienvenido. Bienvenidas a la zona 6-9. Estamos preguntando: ¿de qué te gustaría escaparte? O si tuvieras un doble, ¿a dónde le mandarías para poder escaparte tú? ¿Qué? Noticia viene a cuento de que Bill Jones, bueno, pues tenía que ir a un museo a ver una exposición donde la hicieron, bueno, es una ruta privada con el director del museo explicándola todo. Pues la chica no le apetecía irse y mandó a una doble, a una doble que dio el pego y allá, bueno, pues se dedicó a descansar o eso suponemos. q u e r e m o s preguntante, pues eso, ¿dónde te escaparías o de dónde te escaparías? ¿Y a dónde mandarías tú un doble tuyo para escaparte? ¿De qué? Por ejemplo, dice Eric Caballero: dice al culo. A ver si ponéis、eh, poned la de Watch UQL de Junior Caldera. Gracias, un saludo. Junior Caldera. Mira, es un tema que me gusta. Vamos a ver si después, d e de un ratito, nos da tiempo ponerla, ¿vale? Voy a ver si,、eh, si me cabe, voy a ver si me cabe. Más comentarios que tenemos por aquí en t w estoy n t e mirando en el t w e n 20, por ejemplo, en Facebook. en Facebook Me acabo de acordar de que había comentarios en Facebook por leer. Vamos a buscar, estoy a bien abriendo por aquí. Vamos a ver, Sara, mira, Sara Rodríguez dice: Cogería un doble para que estudiara por mí, hiciera los exámenes y yo mientras t r a b a j a r y tener dinerito, eh mucho dinero. Así mis padres se pueden jubilar y podrán disfrutar de vacaciones y de tranquilidad sin preocupaciones. Bueno, mira q u é chica más maja, ¿eh? que mira por sus padres. ¿eh? También eh, Chloe dice: Me escaparía al país de las maravillas. Muy bien, muy bien. Chloe en el país de las maravillas. Está muy bien. Vamos a mirar por t w e n t i por ejemplo. A ver, t w e n t i que se me abre bien. Bien, bien. Delia Valero dice: Mandaría un doble a mi puesto de trabajo para pegarme un año entero de fiesta. Muy bien. Paula Díaz dice: Lo mandaría a clase para no tener que madrugar todas las mañanas. i r a n i t a dice: Pues si yo tuviera un doble, no lo mandaría a ningún sitio. Lo utilizaría para desahogarme cuando estoy mal, para tener a alguien con quien compartir lo que me gusta. ¿Y por qué no? Para irnos de fiesta juntas las ¿eh? dos. Lo bueno de esto es que tendríais gustos、eh, iguales, gustos muy parecidos. Pero lo malo、vale、es que para los chicos también tendríais los mismos gustos. ¿eh? Eso sería un problema. Un problema. Raquel dice: No la mandaría a ningún sitio, lo dejaría a mi casa y yo me iría una temporadita por ahí. De fiesta, seguro, ¿eh? de fiesta. Eso lo estoy viendo yo ya venir. Más comentarios, por ejemplo, Carlos que dice: A ver, qué tan suena esto. Gracias, Carlos. Sara que nos pega un saludo también. Ochus que dice: Yo utilizaría un doble cuando tengo que estudiar y yo irme con mis amigos. ¿eh? Muy bien, muy bien. La gente que le gusta escaquearse, sobre todo de los estudios. Bueno, no quiero ver a nadie, a nadie que se escaquee de la zona porque tenemos todavía muchos temazos. Vamos a seguir planchándote temas aquí en zona69.net y a través de Global House Radio. Todo el mundo bienvenido y bienvenida a la zona. ¿De dónde te escaparías tú? Cuéntanos en t w e n t i en Facebook. Búscanos, Zona 69. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. 69 e s t s en s t a n h u e g e v e r w h a t you get You shot them to space. You believed good would come of it. i t so s unspecific, and you fell on your f a c e Well, this is what you. You carry the wounded, you heal the infected In hopes of healing your own It's so unexpected when we all die alone Yeah, well, that's what you get For now, this is what you get you get Cabina, en cabina, Raúl Fernández. I'm s o r De Adrian Lux, de este tema de Brindy Spins, con esto nos vamos. No hay tiempo para más, no hay tiempo para más. Pero antes, recordarte que este verano i t queremos que pinches en la zona. Sí, sí, puedes pinchar con nosotros en zona 69. ¿Cómo? Pues muy fácil. Nos envías tu sesión y si es buena y nos gusta, nosotros la pondremos aquí en la zona. Para más info, entra en www.lamusicasemueve.net. Llamusicasemueve.net, donde además tienes mucha música, recomendaciones, canciones, listas, vídeos y mucho.、Más. Más. Así que entrate ahí en la música se mueve.net e infórmate de más. La semana que viene, mucho más. Domingos entre 4 y media y 6 en Global House, Radio Global House.es, a través del Blackberry y de iPhone. También puedes escucharnos. Y como siempre, en zona s 69.net, cuando tú quieras, te conectas y escuchas. Así de fácil. También te puedes descargar los programas en MP3 y mucho más. s ゾナ69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 To you, e n d l e s s it's insane the way the n a m e growing. Money k e e p flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. t o keep blowing, I got it locked up like Lindsay l o h a n Put it on my life, baby. I'ma make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight.、Die. Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And, baby, I'ma make you feel so good tonight. You might not g e t to m o o e サンダー、サンダー、サンダー、サンダー、サンダー、サンダー、ー、サンダー、ー、サンダー、ー、サンダー、サンー、サー、サンダー、サンダー、ンダー、サンダー、